si comienza un programas de dignidad real <risa> El camino del agua Tembloroso. El aire huye por inercia propia Cansado de apretar los dientes, la boca y el corazón Mientras los pies escapan del suelo tembloroso El aire huye por inercia propia Cansado de apretar los dientes, la boca y el corazón ¡No, no, ya no! Cal, cal, cal en la boca y el corazón el espíritu en llamas navilosa piedra como la coquilla dormida la mar que se le escapa la palabra que no supo decir quiero cantar desafinar la impaciencia que el frío me abrace soy ansiosa a causa del tiempo y su deseo de razón tu eres coyotero de mi lugar un no un poco de que va a ser tu lugar y otro poco recordar que no conoces a mí a sin soltar ni envejecer solo reír porque fui al fin porque fui al fin y fuego al amanecer dale, dale. De ahí, Dignita Rebel, dentro de lo que es la idea de Radio Autonomía. Es un poco el programa que llevo 14 años haciendo. Eh, bienvenido, Camilo Nji. Camino, bueno sí. Gracias. Y, ¿Cómo estáis? Bien. Cabe calor. Pero, bueno, bien. Estos días han sido intensos, como el verano siempre. Para mí siento que el más verano y el más invierno siempre son como mis momentos así como de, de intensidad. Entonces estoy en un momento intenso, me cambié de trabajo hace poco y ahora ya lo, ya lo voy a dejar y como que quiero empezar a hacer otras cosas Entonces como que mi tiempo está así como medio medio afiebrado, como, como el calor mismo Un poco para situar a quienes nos escuchen, el otro día tuvimos en plaza del fort y hablábamos un poco de, de la creatividad de, de, con una, una artista local y a ti te también te surgió un poco comentar ¿no? que acabas de, de grabar seis canciones es eh, un poco el motivo por el cual hoy estamos encontrándonos un poco para visibilizar tu música conversar un poco alrededor de estas inquietudes poéticas y mm -hmm. ¿Y desde dónde enfocas también por la, la, la historia del rap en Chile y cómo, eh, cómo siente un poco el, el momento la, de la escena también en, en Toulouse? Eh, bueno, una larga pregunta. Voy a escribirla, espera. <risa> eh, no, eh, para empezar... Eh, que me hiciste... Bueno, dijo canciones bueno, Voy a partir por esto. Son canciones que igual vengo haciéndolas hace rato, como que me han ayudado amigas, amigos y han sido grandes ayuda que agradezco mucho porque me han aclarado el camino eh, Bueno, todavía no, no está 100% ter terminado porque todavía quiero darle ciertas vueltas, ver sonido, siempre hay cosas que hacer pero... Llego a un punto en que también pienso como cuánto más allá quiero llegar, como como que ya necesito que esto salga así de mí, como que ya no sea mía. ¿Cachái? Porque ahora como que como no están gente en ninguna parte, en ninguna red social, nunca lo he metido a nada, pero se la lleva mandando a amigos así de a poco, así como que gente que me lo pide lo doy o también ofrezco fresco hoy estengo esto. Eh, siento que también quiero liberar eso un poco, uh -huh. como a ver qué alcance puede tener también y para seguir haciendo otras cosas, ¿cachai? como desocuparme la cabeza con esos proyectos porque siento que tengo que terminar lo tengo la necesidad así como mis manos ah, y mi boca necesitan cantar y tocar esas canciones porque digo, si no, ¿para qué la hice? como más allá de si cantarlo a la gente solo, ¿cachai? como sacarlo, que ¿cachai? porque es como parte de un momento, parte de ti mismo también uh -huh. Y por eso es que no conozco mucho la escena, no conozco casi nada. Tengo amigos que son música músicos, que bueno tocan harto igual. Es verdad que como que hay una escena así, bien, que es bien underground también. Ah, oh, mierda. Y... No sé todavía, como que, no es como que trabaje de eso Me gustaría así empezar a mostrar, no sé, donde sea, así como en un espacio, un, un bar, no sé Y... no me acuerdo aquí a tanto de esto Sí, bueno, eh, lado de cena Bueno, y la cierto. cena en Chile... Bueno, yo creo que también la conocía por mis amigos Porque con mis amigos trabajaba, bueno, trabajaba con ellos, ¿cachai? Como de repente hay una tocata, mucho en una casa cuba que vivíamos en Chile, la UGAN Eh, amante los cabra, y las cabras eh, bueno, ahí hacía hartos conciertos y mis amigos tocaban, está el está el Quego, está el Gaspar, tiene el Gaspar tiene como su, tiene, tiene distintos proyectos. Está medio el de la que hizo la música de trap para Niel, lo que te mostré la vez pasada. Eh, la la la Vale Bueno, ahí tengo harto amigos que tocan, entonces yo los apoyaba en las luces. Me hacía las luces, sí. ahí me hacía... mis amigos me enseñaban. Pero ahí nació como ese lugar como de estar ahí, como que me gusta estar ahí donde está como pasando la música, ¿cachai? Como mismo si es siendo si es la música o si es también en las luces, en el arte, no sé, en la escenografía. Me, bueno. me llama la atención todo eso y y yendo luz te, te has acercado un poco a algún espacio para mm. trascendimos. Bueno, sí. Diría que 2000, ¿no? En este lugar un poco no había Sí. Es verdad, que hay el espacio antipatriarcal, ¿no? feminista también. Sí. Y como un rap con rap conciencia, ¿no? En ese sentido es un poco la, la escena que al menos yo estoy conociendo, no sé cómo. Bueno, mm que -hmm. tú... verdad, yo, yo no hago rap, cachay, yo Porque tampoco es como decir soy rapero y vos estáis como en, en esa escena, ¿cachai? En verdad, como no, no, no he tocado, que ¿cachai? No, no puedo decir estoy en esta escena. Sí. Como que... Pero claro, hay harto, hay hartos lugares y están buenos esos lugares, como que... Siento que es como una cuestión de tomar la decisión y decir, ya, ahora ya estoy listo y voy a hacerlo. Eh, creo que eso es lo que más me ha costado en este como camino. Que ahora al final ha sido un camino, ha aprendido harto. Eh, tuve una profe de canto, una amiga, la Vale Marinkovic. Eh, que canta canta súper bien y tiene una música súper linda super bacana y después y antes tuve un, otro amigo un profe de guitarra que también me enseñó un año y con esas cosas fui aprendiendo aprendi a, a aprender como a grabarte a, no sé qué micrófono usar cosas como técnicas que al final como que se vuelven entretenidas como un juegos y eso combinarlo con, con lo que con lo que te nace con lo que quieres crear es como no súper sé, como Siento que a mí me llenas mucho, es como un momento de jugar con mis juguetes y tocar mis cosas que me gustan. Sí. Estaba sonando la, la base de sortir este tema, ¿no? De... ¿Acaso se vuelve real? Eh, el Camilo, ¿eh? el Camilongi, tirando un muy poeta, te acompaña... ¿Quién es la otra voz? La otra voz es un amigo, el ciego El Kiego. Bueno, el viejito. Eh, y él es así, es un, bueno, él es un genio así en la música. Es lo que, todo, lo que me gustaría tocar, pero sé que no, lo voy, a, no voy a lograr a tocar eso. Es como un instrumental mi, más el poema. Es como es un espineta, así el Diego, así. tiene sus también sus movidas pop que también sabe ocupar y, y toca lindo mucho estilo, mucha sensibilidad. Y él fue él, él me ayudó, él me produjo esta canción, pues, lo hicimos sí. juntos y él así con con su conocimiento así, pa, su destreza ahí grabando. Y después metiéndole sus voces. Porque la Vita también. No, te, te, te. ¿Ah? Habita en Toulouse también. No, no, no él vive en Santiago. Está, bien. vivíamos vivíamos en, el, en la ocupa, en la bugan. Ah. la bugan y la cactus eran dos ocupas que tenían, un, tenían un, un un lugar grande igual y hacíamos todas estas cosas siemoferia, eh predicciones de cine, Habría como abrir el lugar así ferias de no sé de fan, de gráficas. Uh -huh. Importante, ah, bueno. importante. Y no me acuerdo que eh, bueno, él me me dice esta canción y ya. bueno, es como, el, como amo, el, es como interesante entonces cómo lo hicieron allá juntos o es, lo hicieron a distancia. No, lo hicimos allá juntos, sí. O sea, ah, tiene ya unos añitos la canción. Como unos dos años y un poco más, sí. Yeah. Dos años. Bueno, después escuchar al Kiego y te dar cuenta la, como su, su mano hace. Yeah. Y pues como sientan, ¿no? Eh, también el, el viaje un poco de una una idea como la Dignidad Rebelde, Dignidad Rebelde, este programa, este collage de voces eh, donde de alguna manera tipbamos la poesía. Pero también, como escuchamos otras voces, como por ejemplo, el otro día pasó, ¿no? Me comentaste que estaba este director de cine argentino. Eh, eh, bueno, estaba un poco investigando... ¿Aliceo Suyala? Sí. Eh, no acabo de ver la película, pero sí estuve viendo una entrevista que le hicieron. Uh -huh. Y ciertamente, pues, como ese... El, el relato del cine, pero él interpreta que hay como esa necesidad de, de poner la poesía y de también hablar como del naufragio argentino, de toda la dictadura de Virela ¿no? y como... Claro, la, como las memorias, como los recuerdos perdidos también claro, igual eso, ese lado también es súper cierto como me imagino también el arte de esa época que también era más como más encriptados, así, mismo también como Charly con no Sebrugirán, La Máquina de Hacer Pájaro y muchas bandas así de esa época que tenían, esto como que te están hablando de algo así quizás súper ¿qué es esto? pero en verdad es el día a día de esas personas en esa época sí. y bueno después la, la manera en que la cuenta como la manera en que es como ciencia ficción pero es tan sutil que como que... En verdad es como es ciencia ficción o en verdad no es ciencia no, ficción, como que te pero deja como... prácticamente. ¿no? Bueno, sí. no, no vi la película, pero O sea, sí puede ser también. Claro, pero como cómo te lleva eso, que estoy como es tan sutil, como están pequeñito dan un detalle y mm. Al como menos que te te punza para que luego empieces tú Sí, pues ahí crea un quiebre o... la película, sí. Y bueno, esta película como que yo la vi bueno, hace hace tiempo. No sé. Estaba la U, creo Un compañero la U me la recomendó Y... ¿Cómo se llama? Eh, tenía un gato en esa época Ajá. Bueno, el personaje principal se llama Rante De esta película Hombre mirando al sudeste uh -huh. Y mi gato se llamaba Dante. Uh -huh. Rante, Dante Rante, Dante No tenía nada que ver o sea, No, no le había puesto así por la película Sino porque, no sé, me gustaba el nombre de Dante Y... Y se parecía mucho, así... Como que esta película... Un poquito spoiler, en no es tan spoiler El personaje como que es como un alien Como que si fuese como un alien pero no, ¿cachai? Como algo en vivo uh -huh. Es porque una persona como... Se me una persona como que tenía mucho amor Y como que había un Y este gato... Este gato era súper chistoso porque, bueno En la casa de mi mamá habían... Bueno, hay todavía seis gatos uh -huh. Y en ese tiempo no habían tantos gatos Pero, sabían o sea, habían unas tres y todas eran gatas y este gato llegaba así muy tranquilo, muy buena onda así, hola, ¿cómo están?, y estas gatas le pegaban así, pa, pa. este nunca hizo nada así, siempre se quedaba ahí, se quedaba ahí, trataba de hacerse amigo hasta que lo aceptaron así y este gato dormía afuera, pues, nunca pudimos aguacharlo tanto una vez mi mamá quiso hacerlo Y el gato se escapó, así, lo, loco no, así, trataba de agarrar, agarrarse de la puerta, así, rasguñar, era como, no, imposible, no. este loco es de la calle, así, y un día se fue, no volvió más, nosotros creímos que a lo mejor lo envenenaron, nunca más subimos, pero yo creo que a lo envenenaron porque era gato así de techo, cosa cosas allá, acá, el loco se ganaba su comida, <risa> pero sabía a quién, a quién es darle amor a rival. Ah. Entonces como que yo lo relacionaba un poco a, a este personaje que El loco era, era el loco demasiado atado, demasiado dado de amor para este mundo, entonces no sé, se lo lleva Por eso Dante Rante, ¿no? Dante Rante, ya. claro Es fuerte y, y como muy puro, me pareció, ¿no? Era un poco la anotación que tenía del tema Como que tiene un impacto, si no hay visto la peli El sample eh, tiene un... Bueno, tiene su fuerza, ¿no? Tiene un impacto como que... Que es hablamos pues a mí me salió no como hablamos de la primera causa de muerte en el mundo los suicidios ¿no? entonces como destabilizar eso y ¿Dónde cree que está la magia? ¿En el aparato en el que escribió esto? ¿En mí? ¿En ellos que se emocionan cuando lo oye No puedo darme cuenta de lo que siente Sí puedo darme cuenta. Pero no puedo sentir lo mismo. ¿Entienden? los humanos parecen resignarse a tantas cosas que los están destruyendo. ¿Y por qué hacen tan poco por modificar esas cosas? Están suicidando por estúpidos, se están pagando están pagando también de la salud mental colectiva humana eh, en, encima de, de la mesa pues era como pues, vital ¿no? en ese sentido también un poco por la, la vivencia personal eh, de cómo hemos estado no relacionados con, con paz que nos han dejado que han, han vivido estos pensamientos suicidas o como los hemos vivido nosotras incluso de haber suicida alguna vez ¿no? y pues en, en, en el fondo hacía como una parafras, parafrasear, ¿no? El, el mismo sample y, y era como como también la idea, ¿no? Por eso de, de escucharla, escuchar la canción y por pues, ver un poco como también está interpretación. Claro, eh, es que a mí ese audio, o esa película me marcó tanto y claro, y ese audio en particular, no sé, son las, las partes que más hacían, más me dan curiosidad, como como la profundidad de lo que está diciendo combinado con lo que está actuando y lo que está haciendo en el momento entonces como que... Nada, son audios es que también están medio sucios entonces como que me gusta también esa sociedad como que... Aparte, claro, como tú, tú decir la salud mental habla mucho de eso, se mete directamente como en... como estos lugares como de gente dejada, abandonada, ¿cachai? Entonces putaría más referencia a la película un pa... <risa> como haciendo. Sí. Eh, pero igual la, si alguien sitúa de ahí la hay disfrutar. Pero claro, pues te un, un loco que de repente aparece en un hospital. Mhm. Uh -huh. Nadie sabe quién es, nadie sabe. <risa> el loco aparece no así como que dice así como yo tengo que estar acá. Y como que va a observar a, a los locos, ¿cachái? Mhm. Uh -huh. Como la gente que dice que como tratar de locos, pero el loco se va va a vivir con ellos como porque cree que ellos son lo que tienen como la sabiduría como del de, del mundo que él intentaba buscar, escucha Pero se topa con esta gente así, estos doctores, gente gente cuerda, gente muy sin sentimientos, pero a la vez sí, pero muy duro. Y, claro, como que lleva mucho a repensar eso como... Porque esto es una película, estas cosas pasan en la vida real y, y, y hay gente que sufre maltrato, ¿cachai? Como que la, la educación mental, menos, o sea, la, la, la salud mental al menos, voy a dar el ejemplo quizás de Chile No, no existe, ¿cachai? Que tenéis que tener plata o si no o si no si fuiste vais a tener que estar empastillado la vida entera Es súper claro, no, pequeño no. lo que tenés, sí Nosotras en Dignitatumela alguna vez hemos tratado la cuestión, sí que es verdad que hay algunos referentes de, de lo que es el tema de la radio y la salud mental, ¿no? como la colifata, radio colifata en Argentina, que luego se ha, se ha replicado ¿no? como la experiencia un poco por, por todo el planeta. Y también en Barcelona está un programa en contrabanda que es Radio Nicosia que también está emitiendo explícitamente desde la Nicosia, ¿no? este concepto griego de un poco eh, la locura. ¿no? Es como yeah. se, Es el primer programa que dinamizan personas que han pasado por un, por una crisis, que tienen alguna relación con el mundo de la psiquiatría de, de, como pacientes y entonces como esa responsabilidad ¿no? de tomar también la palabra y articular mundo desde una perspectiva también anticapitalista e incluso antipsiquiatría para mí ha sido como muy importante los últimos 10 años, uh -huh. 15 incluso diría que antes ya intuía que por ahí van los tiros, ¿no? eh, hay mucha bibliografía, eh, me estoy recordando ahora historia de una ruptura sobre la psiquiatría española Y luego está todo el tema de cómo ha influenciado el DCM ¿no? y cómo ha influenciado la psiquiatría norteamericana a las diferentes academias ¿no? del uh -huh. mundo. Pero claro, luego están como esas formas de psiquiatría y luego están otras formas que como que en verdad no son exploradas porque quizás es muy caro y a nadie le importa, pero quizás modos de tratar personas con, no sé, diversos problemas mentales de otra manera, solamente como, no sé, música, o está sea, la musicoterapia entiendo que existe casi la musicoterapia, pero son otras maneras, que ¿sí? ¿cachái? Como al final siempre se llega como a una repetición de una rutina, pero así tal cal, cal, calcada, no sé, tomarte una pastilla hoy día, mañana. En ¿Verdad? Yo no sé cómo funciona, no sé, no soy no soy un, espectro, un experto, una experta al al respecto, pero Imagino que so, Creo que son muy acotadas las formas que hay, al menos de manera pública, como para tratar enfermedades mentales yeah. tienen que, que tienen que ser cosas divertidas Ay, <ríe> más. Pero por qué no, como una actividad que te mantenga vivo Como que el arte en Chile es súper poco incentivado porque, no sé, o igual a algunos no les no le, no le, no le hace beneficio también Bueno, un de oculto, ¿no? Eh, o oh, no sé, claro, que como que la clase baja como no, que se no queda... Es tan fácil de dominar un pueblo oculto Claro, entonces... Y aunque aún así, aún exige existen esas instancias que las mismas personas la, las hacen Y que mmm, me gusta cuando se forman esas instancias Como de la misma gente enseñándose enseñar entre la misma gente Así... Sí, lo que hablamos ¿no? el otro día de la cultura popular ¿no? como cómo se muestra qué, qué, qué forma va adquiriendo con el tiempo y todas las dinámicas pues también más autónomas autogestionarias como como van deviniendo ¿no? y es una forma también de entender la, la cultura el, el, la escena del presente y la pedagogía y el cómo hacer Bueno, yo tengo un, dos referentes que te nombré en, en algún momento, uno es Anati Yu y eh, Los Rebeldías, que están más en el Bronx, ya yeah. eh, son más altos raperos, también hemos escuchado eh, en algún momento la de, eh, ¿cómo es? Este que habla de la, la historia del lobo, ¿no? Eh, si, si te ¿Cuál, cuál hipology, es esto? ¿Cuál es esto? ¿Cuál? Hiphology. Eh, no. Bueno, es como un, un tema que sacaron sobre cómo, eh, cómo cazar a un lobo, ¿no? Bueno, Ponemos un cuchillo en la nieve afilado y bañado de sangre. Como el lobo llega desesperado y, y se empieza a lamer el cuchillo y no se da cuenta que se está se está cortando y se empieza a la lamer su propia sangre. Y es como esta oh, metáfora pobre. de que se culpa al lobo, ¿no? pero mm. no se dan cuenta de que el cuchillo y el cazador, que es el capitalismo, es como que lo que está realmente. Es como, como la puesta en escena para es. hacerte como pa hacerte ver como el culpable. Como. Y bueno, es que es un clásico también, ¿no? De, de Yo no soy cazador, está en pero me han contado que algunos cazadores para matar un lobo, de, lobo ellos el toman un cuchillo que, de doble filo. De doble filo y cubren de sangre este cuchillo. Después derriten el hielo y hunden el mango del cuchillo en la nieve hasta que solo sobresale la navaja y ahí lo dejan. Y entonces llega un lobo, un lobo hambriento, un lobo buscando comida y el lobo huele la sangre y se acerca al cuchillo y lo empieza a lamer tratando de comer. Y obviamente al lamer la navaja se corta la lengua y empieza a sangrar pero el lobo tiene tanto hambre que cree que está alimentándose y sigue bebiendo y bebiendo chupando su propia sangre de su propia boca hasta que muere esto esto es lo mismo que hace el capitalismo con todos nosotros desde el primer momento en que nacemos si miramos a nuestro alrededor la gente está infectada con esta especie de enfermedad donde creen que están logrando algo algo que les permita sobrevivir Se compran un auto y dicen, los ricos tienen auto Bueno, porque yo no puedo tener un auto Y se compran celulares y dicen Bueno, los ricos tienen celular porque yo no puedo tener O se quieren comprar una casa Y dicen, los ricos tienen casa Yo también quiero tener eso Y cualquier cosa por lograr tener esas cosas Que nos ofrecen los ricos ¿sí? Y así creen que están obteniendo algún beneficio Algo que los va a alimentar Que les va a permitir vivir mejor Pero en realidad se están suicidando Como el lobo Y no se dan ni cuenta Eso es lo que le pasa a nuestras comunidades ¿Me entienden? Es exactamente lo que pasa en las poblaciones Donde los pobres se matan entre ellos Con cuchillos, o balas O la basta base Y en echarle la culpa de todo esto al cazador Que puso el maldito cuchillo en el cielo sí que ha sido como crear grupos ¿no? de, de apoyo mutuo una red de grupo de apoyo mutuo pues era como la, la idea también de cómo intervenir y también la cuestión de la psicoterapia breve o también, pues con, con canciones un poco más punk ¿no? así que he visto que se ha activado un poco esa esa alegría y y, y también pues esta esta idea ¿no? de del diálogo abierto, como cuando ha habido, pues hay muchas experiencias también, de como rebajar un poco la tensión, ¿no? cuando hay una psicosis o cuando hay una, una neurosis y cuando de alguna manera la otra persona sigue necesitando expresarse y no, no tiene quien le escuche ¿no? y es como en eso la radio nos permite pues que no, no estemos solas que es un poco la, la idea también ¿no? Claro, sí, como que yo cada cierto tiempo como que pierdo ese, ese sentido de la radio como que la radio es súper como acompañante lo tenés que estar mirando, lo tenés que estar escuchando voy a, hacer, voy a estar haciendo cualquier cosa y la radio está ahí es verdad cuando tengo trabajos como más que son como mecánicos ahí escucho más radio porque ya me aburro escuchar música, no sé pero pero está bueno eso el otro día me iba de camino al trabajo y como que estos días andaba con muchas ganas de hablar así como con gente como que uno anda intenso también y como que eh bueno la mi pueblo, la María está, está trabajando afuera es <ríe> <lo> extraño ¿eh? <ríe> entonces como que ando intenso con le había entonces como que me fui camino al trabajo me camino al trabajo son 20 23 minutos me fui haciendo un audio así, largo, hablando solo, así, y fue buena terapia, así fue como, escucharme también, como que, claro, estaba grabando, después no escuché el audio, pero en el momento sí, estaba hablando y me estaba escuchando al mismo tiempo, como que me cuesta un poco llegar a eso, normalmente, como que estoy valioso como un estado, y me sirvió, así llegué al trabajo así como súper descargado, así como que hablando con todos, bueno, son somos tres, pero... Llegué súper vacío, así como de la cabeza un poco, mm. y dejé un registro y me gustó, bueno, no lo he escuchado, lo voy escuchar después, no estemos tranqui, cuando quiero saber cómo esas conclusiones al respecto, pero me sirvió mucho, sí. Mm. Justamente esto, ¿no? Eh, estamos registrando, estamos grabando, estamos en directo, falso directo, pero siempre estamos en directo, y para cuando nos escuchen, no sabemos. Eh, Pero es esta cuestión un poco también, ¿no? De cómo se va registrando uno mismo, de, de, tomando la herramienta, pero como se ha utilizado a lo largo de la historia también esta pulsión del, de, la, de la estructura de los gobiernos, de la inteligencia, ¿no? De grabar a las disidencias y de cómo desde de las radios libres o desde de mm -hmm. las radios comunitarias o, o radios piratas incluso, de, Se está intentando como da, darle la vuelta, alzar un poco la voz Por eso un tema, ¿no? Como fábrica de perros Que el primero que, que escuchábamos Pues también era como... Entonces, mmm, hagamos la losa y salvemos a, a, a, a la calle Vamos escuchar eso Hey Ralph, you know how these dumb kids are They don't know what they're doing Yeah, fucking A right There he is! He's the one who keeps the bosses in power! He's the one who's holding you down! You! No, no, not you! you! You! You! Not me! You. Hey, you. you! Fuck you! Go first! The spiked boot of capitalism! The iron thumb on the heads of the proletariat! They're gonna kill us! They're gonna kill us! They're gonna kill us! They're gonna kill us! Me adorné, my pañal! ¿Y qué más? Y se esfría en el día. Mi gato no me apaña Compartimos la migraña Dice que era mía La prensa y los perros le han robado la comida Mi gato no me apaña Mi gato no me apaña Tiene que haber uno de esos perros, esclavo de esos amos, de sombrero. Tiene que haber sido uno de perros, esclavo de esos amos, perros callejeros, y te tengo que ser perros callejeros, cabos que no hicieros, perros callejeros, cabos que mi llanto no me apaña. que la prensa y los perros no han robado la energía Llegaron, se tiraron con todos se arrastraron, se mordieron la correa y el juicio les quitaron Ahora sus manos sus se acabaron Ya no se tiraron con todo, zarzaron, les quitaron las cosas, la inquisición y y entraron. Bien tus manos, desman, que es que la de gato, sea, con este gato que no me que no me apaña, ¿no? <risa> <risa> <risa> Llega, vuelve solo puesto como que todos atrás y que hay alguien como que está tocando música, otra persona llega y otra y otra. Y se va creando la escena. ¿no? Sí, sí, mismo sí. si no tocáis música llega y ahí a acompañar, ¿sí? no, Pero sí, es un sí. programa de radio, es como Es como televisión, ¿no? De que es que está muy en boga hoy día también, ¿no? Y la radio al tener dispositivos audiovisuales ah, Claro que era sí. también sí. tener una imagen y de hecho es que tiene una imagen, tiene una presencia en este momento no tenemos público, pero si fuera en directo, en una plaza... Claro, cambia, cambia de distinto. Como, claro, Tenía es... ahí la gente escuchando. Es como... está diciendo sí. para alguien más también. Bueno, ahora también, obvio. Pero en vivo, sí. claro. claro. Eso sería un poco la magia que tiene, ¿no? La escenografía también. He pensado muchas veces, ¿no? Como llevarla incluso al teatro. Eh, sí. Como darle un poco una escena más politizada y por esto en Toulouse he eh, planteado mm, incluso hacer la interpretación en lengua de signos, ¿no? de cómo eh, todas las personas que tienen como este hándicap, ¿no? esta dificultad de no poder escuchar sonido, uh -huh. eh, también quieran participar, también quieran como comprender de qué se está hablando y como sería curioso de ¿no? eh, poder acompañar este momento de como como esta, inter así, esta ¿eh? interpretación, ¿no? De, claro, el, el, el tema sí. es que va cambiando, que no es lo mismo en francés que claro que en, en castellano. Como. El primer sample sí que tenía ahí todo el tema que te dije, ¿no? Como un poco los rebeldías, el Bronx más chistoso, con humor. Eh. ¿Cuál? es ¿El fábrica de perros? Sí. Ah, ya. Sí, siento que esta canción tiene un poco... Bueno, es que como que también tiene un audio antes de, de la canción. Una película que también me hace mucho sentido al momento cuando la hice. Fue como una película que se llama Fritz el Gato. Ajá. Como lo tienen puesto como porno así, pero en verdad no es, es porno animación. Tiene como unos desnudos ahí, pero para la época también era, era eso. Eh, claro, es bien crudo, pero es una revolución también. Pero una revolución de los animales. Como hay un gato que, que alienta una revolución así como en pleno Nueva York. Hace está buena y claro, es que fue justo el momento en que está como pasando como todos los antecedentes del 2019, ¿eh? estallido en Chile. Eh, antes de esto ya habían igual marchas que fueron también violentas contra los estudiantes, bueno, todo el año y siempre, ¿eh? pero ese año más todavía y, bueno, después pasa lo del metro y está allá Pero fue justo en esa época, entonces como que siento que esto hacía como hacia los pacos, hacia, hacia la policía, ¿verdad? como el, el, el hecho de no no de no de raci na, na racionalizar nada, obvio, porque te están agarrando a palos te están matando a palos por exigir derechos, y te están agarrando a palo encima niños o niñas, ¿verdad? son estudiantes. Bueno, eso es un comienzo, después agarraron a palo a la gente, a todas las personas. Eh, y esa es un poco también la rabia como y la falta como de al final los pagos en Chile son una institución que se como que se maneja sola casi bueno. tienen tanto poder y tienen tanta libertad que nadie les dijo nada bueno Piñera, nadie tampoco nunca les quiso decir nada hasta el día de hoy bueno son sus perros también, son sus amigos eh, son sus guardias también Cómo funciona ese maldito sistema político y, Pero la, los miles de casos que quedan eso, ¿cachai? Esto es como el funcionamiento y cómo ejercen esos poderes Pero como cómo quedan las personas, ¿cachai? Como... Faviera Campillay, que... Bueno, ahora senadora Que... Le quitaron la visión No, no... Da un porcentaje y también le quitaron el gusto Y... Con bala Recién ahora está teniendo justicia Pero después de mucho tiempo, ya pasaron dos años, van a ser, van a ser tres años. Mm. Mierda, van a ser tres, cuatro años, ¿no? Y recién ahora hay justicia y son casos los casos más emblemáticos porque imagínate, hay casos que murió gente y que todavía estaban alegando de que fue un asesinato y no fue que murieron quemados simplemente por un incendio de manifestantes. Entonces, mm. viene ahí viene de toda esa rabia así... Sí, estamos hablando de la represión en Chile, es una cuestión histórica que eh, prácticamente nos resuena ¿no? también la, la represión a, a los pueblos originarios, al pueblo mapuche, es como una permanente doctrina del shock, ¿no? que habla también Naomi Klein, un poco tiene el origen allá cuando se hace el golpe a, a la dictadura de Allende y hasta el día de hoy es que es ese mismo poder ¿no? de... claro y todo, todo, eso, todo eso, como todas esas teorías como que las heredamos también yo de, de mi madre de mis tías me llena así en el 93 cuando ya había pasado la dictadura pero y también toda esa herencia de los 90 como decía los locos 90as pero la dictadura seguía ahí pinochet era senador supremo como que era una libertad así súper por encima podemos salir podemos festejar podemos fiestar hasta las 3 de la mañana y claro la gente lo necesitaba pero venía también venía amarrado de otro otro lugar que está otra gente está llevando el poder que ya tenía hace 17 años y bueno eso también es la memoria la reparación también con constante errante también habla de eso como la reparación no, no, no no es que hable de eso, sino que como que también imagino eso como la memoria, como cómo si te hacen olvidar algo tan grande y tan impacto tan grande como para una sociedad y para un pueblo, no como que vaya a tener vaya a ser un poco empático y e insensible con otras situaciones que van a venir después en el futuro. Entonces, pff, creo que no hay que olvidar nunca, así como que en verdad y no sé, es que es la manera de sanar heridas, también, como expresarlo, exteriorizarlo y el arte sirve mucho para eso, porque no toda la gente puede utilizar el arte para descargar esas cosas y bueno. Sí, es uno también de los códigos ¿no? del, del hip hop, la reivindicación, la protesta. Mmm, o sea, de, claro, de... el hip hop y otros también, otros estilos también como que, que confluyen también en esta en esta, en esta temática. Ahí me manda que me gusta mucho que no es no hip hop en, nada, en verdad. Se mantienen muy explosivos. Es como no sé, ya es como un rock así un melódico, pero no veo viene un poco de lehart melódico como es también súper como tiene es muy teatral la forma en que tienen de, de cantar la, las letras. Habla mucho también como de la memoria, de la dictadura pero con una ira, o sea, o sea, no con una ira, pero con una ira así como en busca de justicia, así, bueno, el hip hop también, está sí. lleno, o sea, porque hay gente expresándose. está la también Mar en Convergencia, la escuché dos veces cuando me la enviaste, bueno, bueno cuando te dije que estaba con eso, no, bueno. Se recoge y a veces se repliega, constantemente, a veces siempre. A veces se conecta con otros mares, estalla contra rocas duras necias. Contra duras rocas necias sin humanidad. Y un cúmulo de humanidad convergiendo en masa, estallando rocas grises. Gris roca, la infinita arma que reside en nuestras profundidades. Y gris es sus únicas armas y en gris fuego sus grandes jardines y en gris fuego sus grandes jardines infinito fuego que constantemente se conecta con Ver con otros mares y nuestra única arma gris es el infinito fuego que reside en nuestras profundidades Radio en directa radio en radio radio autonomía radio. Sí, el otro día emitíamos ¿no? también este mensaje un poco desde de amsterdam que nos enviaba ducan no como que no tenemos que olvidar ¿no? que es una expresión de liberación negra el de la población afroamericana de los barrios más eh, segregados ¿no? del bronx y cómo se va mezclando con el pan ¿no? con el tecno y como áfrica bambata y emerge ese ese estilo musical no se, se a distribuir por el mundo ¿no? eh, pero sí que eso iría una pulsión de deseo muy en boga ¿no? en el que pues un, un joven que escribe sus letras y que de alguna manera tiene acceso a la creación musical pueda también de alguna manera pues alzar la voz ¿no? y, y dejar de, de padecer en soledad ¿no? esa uh -huh. represión incluso en las calles eh, yo no he, no he vivido esa revuelta ¿no? eh, que, que nombrabas en, en la plaza de dignidad ¿no? eh, como pues allí también una radio una radio libre ¿no? que, que emerge pues de manera popular eh, también ha, ha estado dando voz a, a todas esas revueltas a todas esas luchas sociales y las luchas también de, lo, de los pueblos originarios y, y afro, entonces como, como se va mezclando ¿no? el, los ritmos y la, las expresiones artísticas uh -huh. pues no institucionalizada porque finalmente es como lo que hablamos de que ¿qué es el underground, que es lo que viene de abajo ¿no? de, y es como esa cultura popular que, que nos está dando herramientas también para, para, para no estar tan tristes claro encontrar un poco una pulsión de uh -huh. ese alegre, ¿no? Y mismo, claro, bueno, yo diría que todo lo de estallido y revoluciones deben ser de la misma manera, pero, o sea, no de la misma manera, no quiero decir nada de eso, pero en el, como en cuanto a lo que es como este explotar culturales así como, porque donde más, si nadie te escucha, a dónde más vaya a decir las cosas, es como en la calle, si Santiago en esa época así era era un libro, así, estaba el centro Santiago y Santiago en general, yo creo que también las otras ciudades, también así, eran puros libros, decían cosas así como puras denuncias, también puras demandas, todos tenían sus demandas en la calle y eso, como verlo así, después de haber visto así como esta ciudad, así como que si te pillan eh, pintando te pueden llevar te quitan las latas, te quitan la pintura pero pero ver cómo estaba así lleno de mensajes por todo lado y de lo que te querías imaginar y también afiches, fotos, eh, murales, intervenciones no sé no, no, si te había el artista para hacerlo iba y, y te escribía y tu, escribí tu mensaje con un lápiz chiquitito había, imagínate si hay mensajes tan grandes los mensajes chiquititos eran millones y bueno, todas esas expresiones de, de historia al Estado nunca le gustan porque son empobrecimiento de tu ciudad, de tu capital, bla, bla, bla, bla pero es historia, ¿cachai? Igual eso está está en fotos, ahí se hizo un museo después, Museo de la Revolución, creo que se llama, si no me equivoco. En donde están todas esas fotos y están... Recuerdo que, bueno, y cosas que todavía quedan, pero, pero fue una explosión súper grande de arte continuo, así, de expresiones y de cánticos también, gente bailando sentenciado pueblo silenciado pueblo senten sentenciado para los indignados tienen perros preparados pueblo pueblo sentenciado pueblo sil silenciado pueblo sentenciadodo para los indignados tienen perros preparados Estupieras cuando perdí la confianza Me dije, la esperanza es lo último que se tranza Los problemas son como avalancha Nunca llegan solo, pero son solo enseñanza Tocar el fondo, sentirse de plomo Sentir ese peso del mundo sobre los hombros Sentirse fría como la fila de extranjería Sara, nadie se suicida en la comisaría Tanta policía, penitenciaría Tantas leyes, tanta impunidad que legitima Tanta injusticia escrita en esta vida, corazón como respiro la mentira. Es que me ahogo entre el orden y la patria, oxigéname de libertad, de lucha y de templanza. Hijo de la rabia, hermano, compañero, que la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Ah, hijo de la rebeldía con su ley, bajo la suerte no hay de un falso rey. Ya la calle sabe la que es, que cortará las alas a la a tocar a mi puerta Me dijo tómalo con calma, orden a las penas No es depresión, solo capitalismo Que todo está hecho para sentirse muy perdido Es un laberinto, se pierde el equilibrio Que hay muchas luces oscureciendo contenido Pero que normal que a todos nos pasa Nos quieren drogado pegado a la pantalla Me dijo escoge tu batalla Que la convicción es más alta que la montaña Que la verdad demora, pero siempre está estalla que no pierda el foco siga saltando Vaya hija de la rebeldía Me canto mi madre y pa' los que olvidan Si otros se sientan en la mesa del enemigo Yo no tengo estómago ni perdón ni olvido ah, Hijo de la rebeldía con su ley Bajo las ordenes de un falso rey Ya la calle sabe la que es Y cortará las alas a la linda de la rebeldía con su ley Que él, Nadie tú. cortará la Cadena, con temas, con gritos de fuerza Con gente de fuera sin, sin, mierda, sin mierda, sin guerra, sin terna Ya cuesta la cuesta, tu aprieta Tiembla, no cedas, no dejes Que duerman, todo pudo Verses sentirse distinto Pero no supimos cambiarnos a nosotros mismos Vencer el egoísmo Tirar del mismo hilo, falocentrismo Borró destino el objetivo La carcajada se reía los ricos, porque el pueblo unido Se alejaba de sus principios Discutían a gritos, estaban divisibles no decididos si y ahora tirito por este exilio En mi almohada soy en tíos Abro los ojos por todos aquellos que los han perdido Los que no tienen voz y están sometidos escuchar lo que digo, si nos unimos están vencidos Hijo de la rebeldía con su ley Bajo las suerte no de un falso rey que la calle sabe la que es Que cortará las alas a la libertad Hijo la rebeldía con su ley de la que es Nadie cortará, cortará las alas de ser. la libertad Bajo las órdenes de un falso rey Pueblo Pueblo sentenciado Pueblo silenciado La presión de rebeldía, ¿no? Hijos de la rebeldía, cantabanita también con, con un mallorquín, con el baltonic que también él, pues, le ha tocado exiliarse porque hizo una canción sobre la monarquía española y le pedían tres años de prisión también aquí. Por, por, por hacer una canción, ¿no? Y esta es otra, ¿no? como enfocamos también la, la cuestión de la resistencia pero también de la autodefensa, ¿no? De, de los sistemas judiciales es que, Claro, es que yo imagino que en ese momento Cuando ya pasa algo así como que igual, imagino que de alguna manera te sentís vulnerable ante esta entidad, es como el estado y es como una huevada que te puede llevar, pues como que te agarran y te llevaron así. Y por qué? Porque hablaste contra el contra el, ¿cómo, contra el rey, como que fíjate, huevón, y doy a tener reyes encima. Una impotencia, imagino. Sí, hasta a mí me da impotencia. Sí, de hecho creo que es eh, junto con Estados Unidos, el país como que que más artistas perseguidos y presos tienen, ¿no? Mm. Como, que... Imagina también en, en el Medio Oriente una, una, una conocida, una amiga que estoy conociendo hace poco, amiga de un amigo, eh, ella es de Irak, sí, de Irak. De y bueno, fue, hace poco fue la revolución allá también, de las mujeres. No me acuerdo cuáles era, era las palabras, pero tenían un grito. ¡Mujer, viva y libertad! Ei vida, vida, I vida. Como venice batti da nicelo ch'o sole, eh cantaron contra el gobierno y contra la, la religión y ahora están siendo así ocultados así pero siguen trabajando siguen sacando su su música así escondidos ya es que funciona un poco ¿no? que mo haye mizem bezarin buraq lazem mishe نگار تا اون رمنده گیر بگیر با دادگاه شدن طرف سابع. از بسیج بگیر تا اطلاعاتی از پایین بگیر و برس بالایی همه دارن میکنن تقلا اوقای شده مثل کارایی که آقا میکرد جدا رو اسمشون جاغا جا هرون می کووبید می پرسید دارایی از کجا واسه یه بچ چندتا جوون میکشید یکی میندازه گردن بقیه یکی چندتا شاهد خریده یه قاتل همراه یقیننش هنوز دور گردنش چپیه اون طرف فال از شاکیون بر صفح دادخواهی یکی زلم تو خود دادگاه دیده چرایه از شاکی ها بازداشت میشه یکی جوونش رو یکی جوونی شو یکی قبل عدالت داشت تموم میشد مولا اززادی که تو با تکون میخورد یه دلش وجابایی زبونتون یکی بتن صدداو که قلمش تو بند یکی دههننش دوختن تا نخنده بلند یه نفر تجاوز شده بود بهش گه تصویر داشتم ولی درنده بودن فنجون چه سیاهتهش پر از دروغ و ریای همه مربوط به گذشتتون ناراحتی چرا بیاهه مگه فالتون پر از خون و خشم جسد پیر و جوون و بچه تااریک کل گذشتتون رژیممی که گرفته ن از چش یه رود تو واینده اینجا رونق میبینم و سازنده کی ملتی رو میبینم که شادن ببینین یکی صف شماست که بازنده این میبینم پول دیگه نداره زور سلاح نیست دیگه به صلاحتون هم دستگیر شدن مهره های ریز هم دستگیر شدن همه سرانتون حالا بردارون ورقو از گوشه پر کنن چند صد توشه چی فهمیدیم بالا از تو شیر وازههرب نبینم مقتوشه خدا کنه شما چه پنهونین برجا شدی همه تو فنجون شاد به خاطرو دستگیر کنه این برگرو به راهبر برسون باز کف میایم برسه هرام بزنیم می شو میکنیم ببین چقد دیدنه los 4 salos tun sala shekaste un rus hame dariz de ham mi par az kaf be min cheqat didan los 4 salos tun sala shekaste faji un rus hame dariz de ham mi parid an ganas de compartirla no sabía muy bien también como porque es tu trabajo y mm. entonces como darle un contexto radial, radiofónico, fue un poco como... Sí. Es que yo lo tengo muy como, como de costumbre y no todo el mundo accede, ¿no? Entonces sí, y aparte la idea que es súper que hay, hay que tomarlo con sí. calma. Me que también está bueno como como terapia, como que igual, como este tiempo andaba así más intenso, como, como quizás no tan en un buen mood, como que esto está así bueno, porque... llega a la conclusión de que tengo que cantar, cachai, mis canciones, pero también hablar de ellas, como el contexto. También me ayuda harto también a, a comprenderme, a verme, a verme en el resto también. De amar, de tocar, de mirar, sin estar, de sentir, sin desear, de esperar Pedalear sin desesperar, en paciencia, en paciencia Levantarse temprano pa' solo ayunar El espejo me dice no hay vueltas que dar de estar, ilusión sin mirar de reír sin más, de la ansiedad a la vanidad, del saludar a la brevedad sin lente, sin lente sin lente levantarse temprano pa' solo ayunar el espejo me dice no hay vueltas que dar del gustar, del aparecer, del aprender No todo es ahora, no todo fue ayer y si mañana, si la intensidad no es ingrata El espejo saludará Por la mañana Sin juicios, prejuicios Solo tú, solo yo Ahí menos estás, ahí donde no tienes que estar Passe temprano, pasó no hay una. El espejo me dice no hay vueltas que dar. Vas a querer quedarte ya. Es lo mejor dejar atrás. Como las preguntas humanas ¿Quién sí. soy? <risa> <risa> Entremos en otros temas, ¿sabes? <risa> la filosofía y la ética sí. Está ahí, está ahí Y, y sí, pues es que Son seis temas, cinco y un instrumental Sí, igual tengo otro Muy Ahí viejo, que no, ¿no? no te los mandé, pero que es uno más Dos más y... y Entonces también te preguntaba Un poco por, lo, por la cuestión ¿Qué? De la batería, ¿no? Como el, la, la musicalidad que tiene ahí. El... Uh -huh. De hecho, tú antes decías que antes dijiste la palabra collage. Collage. Bueno, este disco yo lo llame collage. Igual. Ah, bueno. <risa> igual es una esa. Bueno. De momento cuando dijiste no te quise interrumpir <risa> Pero claro, se llama collage igual porque... Siento, igual lo vengo haciendo hace unos 5 años, creo. Y por eso también es el momento de sacarlo afuera pero siento que en estos 5 años van han pasado hartas cosas en mi vida entonces como que son etapas distintas de mi vida eh, tampoco tengo como como estilo así tan definido porque hago lo que me sale, ¿cachai? porque no, no, no puta, soy súper duro para entender la música así teórica, ¿cachai? lo he intentado, pero por ahí me demoro, ¿cachai? entonces como que hago lo que me, en verdad me, me está saliendo y como que esas esa herramientas es como que las agarro y hago lo que puedo ¿cachai? Igual mis amigas y mis amigos me han ayudado y me han abierto como su conocimientos y he aprendido mucho también, o entonces sea, como que tengo que sí o sí abrirlo al resto para poder seguir aprendiendo, aprendiendo la música, aprendiendo de mí como que me gusta como cantar y con que me siento cómodo y, y feliz ¿sí? y, um, eh, Claro, eso, sí, me volé no, está bien. Y como, un poco para aterrizarlo en, en Toulouse, hace uno, una semana fuimos juntas al, a la escena ¿no? del círculo de rap. Ah, ¿no? sí, que estaba súper bueno. Y como, de alguna manera, sí se ve, ¿no? Se, <risa> se palpa un poco esta... como necesidad expresiva. Claro, ¿no? y es que parte aquí en Toulouse hay mucha gente que toca, que canta. Mucha gente, sí. Y yo iba descubriendo más, claro, como esos lugares, caché que son súper puntuales A mí ese día también me dejó súper motivado porque iba a, era una jam súper abierta Como que hay gente que llegaba con sus papelitos así a cantar Otros que llegaban con su celular, otros que llegaban con la canción aprendida gente que llegaba así como a ensayar como cosas que está escribiendo mm. Y que fue súper abierto Como que acá no hay ningún prejuicio, así Exactamente, ninguno, así lo empezaron la, las compas de las Arclés, ¿no? de unas raperas antipatriarcales. Sí, que, un grupo de esas caras son Y lo, lo cierto es que están también como moviendo a ver quién se, quién se acerca, a tener un punto pedagógico fuerte cuando alguien se manda una cagada y tira una frase machista un uh día -huh. un comentario sexista o racista que pues, ¿no? se interviene y se, se llama un bif el código de darle una respuesta, ¿no? También, como... Claro, y aparte que como que este espacio también es la tolerancia, ¿eh? bueno, eso también es como el lugar seguro. Entonces... Mm. Pero también, su... como que gente también súper acogedora, así como que te va a saludar, te pregunta, te toca, te que querís, ¿cachai? Como que... dan su espacio, el que quiere va y termina ahí bailando. Ya, como... Tú, bueno, ¿sabes? Y también tienes eh, compas, ¿no? Allí en... en, en Turús que están grabando sus temas, que, sí. que decían ¿no? que te han echado un poco un cable también con esto y uh -huh. que sí. están haciendo un poco el codo con codo, el apoyo mutuo ahí. Eh. Sí, y tengo un amigo, el Joseto, que... Bueno, también tengo harto de otros amigos que están tocando y... Pero este amigo me, me está ayudando también a, a, a hacer un tema como tocarlo en, eh, como acústico, como con guitarra, ¿cachai? Como adaptarlo... Está bueno. Lo que sé, con guitarristas y como que es súper creativo, como con, con sus sonidos, me gusta como... Y como que alguien también lo vea desde fuera y como que me dé una segunda opinión como para decir, como que... Como que ya estoy viendo esto demasiado cuadrado, entonces como que quiero que alguien me, me desordene un poco. ¿sí? Mm, comprendo. Sí, entonces es como que... Y también me ha enseñado porque sabe, sabe mucho, así... Mm. Entonces es como esta gente como que en sus momentos como en estas cosas, como bueno, en la música o en la foto también me gusta como, como gente que es como maestra, mm. que tiene como esta facilidad para enseñar como, y también como, con paciencia, con amor. Esa es la traba, ¿no? Ponerle cariño a todo lo que hacemos y de alguna manera aportar como un momento de calidad también. La radio para mí es como la, la distancia correcta entre las personas, ¿no? no nos no vamos a permitir reflexionar pero también nos, nos estamos acompañando nos uh -huh. estamos dando energía y ahí como este este espacio tiempo de bueno nadie sabe dónde puede llegar una canción que decía el Silvio Rodríguez el cubano eh, me ha quedado un poco como la no sé como la pulsión ¿no? de no sé si te apetece entrar un poco en esto no el tema de la herida histórica de lo que hablábamos antes de como todo el tema de la de la memoria, pues eh, bueno, como llevarlo un poco más a un terreno más personal uh -huh. no deja de ser político por ello y como pues estas investigaciones, ¿no? que también decías que en un momento dado habías dejado que tenías como en marcha y que pues un poco a raíz de la conversación el otro día en Saint-Tupin San eh, uh -huh. pues creo que fue como para y fue trascendental, ¿no? en ese sentido no te pregunté ni, ni habl habíamos hablado de hablar de esto, pero bueno, como ah, micro abierto, tú sabes sí, sí. Eh, Yo creo que es como Lo que hemos estado hablando, con el tema, claro La memoria, las heridas, como que siento que igual es algo Social y Y justo estos días estaba hablando con una tía Una tía que viene a España O sea, harto año, Y mmm, como que igual me llevó de nuevo a este tema Que es como eh, No sé, a se murió mi papá Entonces como que mmm, Siento que como que como se no, te, no, no tenemos como esta como esta facilidad de tratar las heridas, ¿cachái? Sí. Cómo gestionar la herida. Esto en mi caso como que ¿Cómo sanarlas? como sanarlas. ¿Cómo sanarlas? Claro. Esto que en mi caso mi mamá, mi hermana, mi familia como que me dieron desde chico así un apoyo bacán así. Me dijeron después de otras cosas, ve aquí va creciendo porque yo era chico igual. Entonces, esto que hicieron lo que pudieron, ¿cachái? Y agradezco esa cuestión, pero también está, por otro lado, como como tratarlo como sacar este el tabú que decís tú, ¿cachai? Sí. Como sacar que el tema ya no sea más tabú y que se hable, ¿cachai? Porque son cosas que ocurren en la vida, no sé, como, no tienen manera de gestionar esas cosas porque trascienden donde uno. Y entonces siento como que... Quizá mués me hecho mejor así hablar esto con más gente en mi familia, que no la habré con, o sea, como la gente necesaria sí lo he hablado con mi mamá, mi hermana, cachái, gente muy cercana, una prima que tiene casi mi misma edad. Pero no con mucha más gente, cachái. Igual les va a llegar. Claro, la, la entrevista va a poder escuchar. Claro, sí. Igual a partir de ahí también les mandamos un saludo y tan agradeada. Ah, ya sí. parte también, ¿no? Saludo, mamá, saludo mami. <risa> <risa> claro. eh, pero creo creo que es algo de sociedad, como estas las heridas, las cosas que te hirieron, cómo las conversas, cómo llega eso también con un niño o una niña Siento que es difícil también si no lo viviste o sea, como... Y también de cómo tratar, cómo sanar ¿no? esas heridas históricas, como sí. de duelos claro Y como de, de dónde encontramos ¿Cómo? herramientas a uh -huh. lo largo de la vida, quiénes son uh -huh. o qué conversaciones son trascendentales ¿Cómo Claro no, nos permiten también como apapucharnos en corazón un poco, ¿no? Y como para acercarse ahí. a esos sentimientos, a esas personas que nos extrañan, no sé. A mí también la música creo que ha sido como un, un enlace como para llegar a esos, como a esos movimientos, a esos momentos, a esas expresiones que a lo mejor no más me, no se me hacen tan fácil expresarlas con palabras y como que siento que necesito no sé, hacer algo con eso y quizás sacarlo, pero no votarlo no sino que sacarlo y saber que está ahí como que lo puedo sacar de vez en vez, para recordar recordar también quién fui, quién soy, no olvidarse de dónde uno viene, qué lo que es porque igual al final uno siempre va cambiando y a lo mejor siempre puede estar migrando de, de lugar en lugar pero siempre hay uno que, que está ahí, pues, tú mismo que te acompañáis tú solo <risa> Como de repente abstraerse así de esa persona, es como si, hey, estoy mm. todo el rato. Sí, estaba también el, el audio este que compartíamos con, con Abril, ¿no?, de Temuco. Esta semana lo hemos publicado también en Dignitas rebel después de ya unos años que tenía eh, como un poco menos visibilizado y sí, es cierto que por la idea de, de Valentina cuando me daba este ordenador era esta, ¿no?, de que empezáramos a, a visibilizar historia y proyectos musicales, artistas, que, pues, por lo que sea, no están tampoco muy visibilizados, están Uh -huh. más, más bien, ¿no? en un sustrato en una, digamos en el underground, lo que decimos ¿no? y claro, como... y hay montones de hay. personas que hacen un arte así hermoso eh, si es como me, me concierne a mí decir como que el mundo las tiene que conocer pero como que está bueno compartir esas personas porque uh -huh. tienen algo importante que decir o que mostrar uh -huh. y claro, y es justo también que ese ese mensaje se comparta es uh -huh. sí, lo lindo, es lo lindo, ¿no? si, <risa> bueno sí, no, ya, ya te digo, yo para mí es un poco el motivo también ¿no? de, de hacer esto, de continuar haciendo esto, no por dinero, pero por amor. Como un amor subversivo, amor entre compañeras, ¿no? Y, y de alguna manera es también pues como que se va a convirtir en una forma de vida, ¿no? También la investigación social, el, el, el hacer preguntas a veces un poco incómodas, ¿no? Que, que pueden hacer salir... Eh, Estas, sí, estas, cosas. estas heridas ¿no? y nos damos cuenta de que somos frágiles ¿no? y que tenemos que algo, a articular una respuesta, dar darle un, un sentido pues también a, a nuestra presencia en este planeta ¿no? y al que, cómo hacemos las cosas. Claro, sí. Me gusta como que al final se mantenga... que siento que ah, siento el dinero toca las cosas. Todo se vuelve distinto. ¿Verdad cuando hacías las cosas y las podías hacer y tener los espacios y los tiempos para hacer esas cosas que, que te gustan y que te hacen, que son tu terapia, en el fondo, de cómo hilar y llevar tus ideas y para dónde llevarlas? Porque es verdad que si te acumulas las ideas en la cabeza te enfermas pues como que... Sí. necesitan salir no todos no, no todos y todos tienen esas facilidades es cierto entonces como igual hay que disfrutar este momento que tenemos como para poder expresarlo y poder mostrárselo a otras personas y también compartir el espacio eso también me gusta como que imagínate la cantidad de historias que hay por ahí dando vuelta de todos lados del mundo ciertamente poca broma no sabría por dónde empezar ahora mismo pero Sí, lo más reciente, ¿no? igual por el micro podemos compartir muchas cosas, ¿no? pero uh -huh. también tiene una una responsabilidad, decíamos antes de empezar ¿no? eh, el, el hecho de tomar la palabra y, y poner temas tan calientes encima de la mesa, ¿no? como la salud mental colectiva, la salud mental, un mundo de vista también sobre orgánico y, y las heridas históricas y los duelos que llevamos. Eh, tengo por ahí un poema uh -huh. eh, sobre el tema de los duelos. <risa> Por favor Estamos en directo Radio Autónoma Autonomía Radio Autonomía Radio Autonomía, Radio autonomía. Radio... se decía aquí como la frecuencia La frecuencia Ahora Frecuencia El Cecilio estaba cagado de calor Y quería entrar Bueno, el Cecilio es mi gato Radio Andirecta Radio You Radio. Radio. Radio. Radio. Radio Autonomía Hablamos del duelo Con el duelo Con el duelo Con el duelo pero claro Federico García Lorca estuvo con toda su comunidad hasta las últimas horas Incluso estuvo con sus asesinos que poco velaron por su alegría poco hicieron por la poesía por la poesía, la poesía, la, poesía, la, poesía, la, poesía la poesía y la fiesta de la vida la, la vida sabrosa y así se ritualizó el exterminio el exterminio. El exterminio. El exterminio la asunción del duelo psicológicamente póstumo así pasen si hacen si también lo, lo toco un poco porque es como a Federico, a los claro. un, poco el, un libro póstumo ¿no? de, de lorca que a día de hoy se sabe que lo tiraron al mm -hmm. barranco de bitnam pero no se han encontrado sus restos me ¿no? igual que roque alto o tantos tantas otras claro que han, han, a día de hoybola pues, tiraba al mar al, al océano y no se sabe como, como mismo también la Bueno, esto pasa mucho en Latinoamérica como las abuelas de mayo que es como que igual siento que son como un, son mujeres que como que igual llevan mucho esta causa ya no solo en Argentina, también en Latinoamérica, como a todos los bebés que se desaparecieron, los hijos de estas personas que sí. todavía no se sabe con certeza cuántas personas eran, dónde están. Yo conocí aquí gente que son adoptados, gente chilena que fueron adoptados muy pequeños pero no conocen su familia acá porque tienen familia francesa mm. pero igual son curiosos esos casos como que como que le digo así como que pregunten verdad sab, habrá sido producto de esto como que será producto de eso porque imagino que también después tiene que haber habido así como, como europa así como ir a, a adoptar gente así muy fácil también y bueno algo ahí no El tema de lo, los cubanos que salieron de los bebés robados, de las dictaduras claro, todas las dictaduras tienen ese como ese juego de poder, ¿no? de, de qué pasa con los hijos de tus enemigos cuando quieres eliminarlos ¿no? claro. como, yo, visto desde el punto de vista del poder imagino, mm -hmm. no sé, pero... y que se va a devolver un mercado así como para esta gente grave, que grave, muy grave sí no sé sí. bueno, no sé ¿Para dónde vamos con todo esto? Porque te la marinera. Sí, es que calor, vamos a marinera. empezar estudios de psicología mañana. No. <risa> eh, aunque le estamos dando duro al coco, a la cabeza un poco para no acabar mal. ¿no? Yo creo que también esta hora que estamos llegando un poco de programa que me, me da la sensación no sí, que, yo creo. que puede ser un contenido amable pero a la vez también Eh, un poco incómodos, ¿no? nos hemos convertido un poco en poetas así, incómodos a mí mira, me ha esta sí, sensación no sé por, por tocar estas heridas, por, por hablar de todo esto y, y como así. gente, claro, como gente así también te traes lo malo simple, así como gente así como quejándose quizá o hablando de sus sentimientos que bueno, sí, la, la poesía la música, no sé, cualquier cosa, las ganas de sentarte a conversar así, tomar un mate Gracias por el mate, por eso <ríe> Gracias a ti también por la conversa, todo revena Salió, o sea, como que se le dio idea, se hizo o Sé sea, que las cosas cuando salen así fluyen tan fáciles, pues algo igual como que... bueno. Si no hay estos problemas por medio, como que hay solo sea, adaptaciones Como que me gusta, como que... Radio en Directa, Radio y Radio, Radio. Radio Autonomía. De comprender ¿no? un poco la historia de Chile, todo el tema de la infancia, es algo que no yo nunca me he desapegado de eso y de la música que escuché en casa de de chico, como Violeta Parra, Guilapayún, Víctor Jara, y bueno, en esta hoja de ruta, en la salida de Mallorca, subo y subiendo, haciendo como la, la ruta esta de Walter Benjamin pero al revés y es como, claro, de, de Barcelona, Tiana, Monta, por Pétignano y todo ya tenía en cuenta un poco que la sensibilidad una vez pasa en los Pirineos es, es diferente hay una un misticismo también diferente pero que están muy mezclados las corrientes de pensamiento, también surrealismo situacionismo ¿no? incluso el espiritismo ¿no? que es como algo que históricamente muy vinculado a esta experiencia de la humana de conectar con vidas con, que ya no están en el cuerpo presente y de alguna manera sentimos la, la energía o la necesidad de, de, de hablar con estas persona y que es un ejercicio que claro Son, claro, sí, hay ideas, diversas expresiones como para llegar a esos, a esos momentos. Que puede ser muy teatral también, claro. porque en el fondo pues, es cuestión de articular el texto y, claro. y ver cómo responde Sí, es ¿Tiene? como una, una puesta en escena, no lo veía así. Claro, como llegar a esas maneras, claro, llegar a la música, no sé, otras maneras, como fotografía también. Tengo también tenía idea con La Mariela, como hacer un stop motion y como lo tratábamos y hicimos final hicimos como... Terminamos haciendo como un, una maqueta así de un astronauta así como que se iba perdido en el espacio. Y como muy pensando también en una canción de Spinetta, el anillo del Capitán Beto. Ahí va el Capitán Beto por el espacio Con su nave de fibra hecha en Su destino Sin embargo, un anillo extraño Ahuyenta sus peligros En el cosmos Que el chofer una persona que maneja un colectivo, un bondi como dice en Argentina. Un bondi, pero no le pasa. Y está perdido no sabe para dónde va solo sabe que tiene que hacer su recorrido y tiene un anillo que lo protege de todo, menos de la soledad entonces es, es eterno, es eterno pero está solo, cachai algo se perdió así eso es como que también era un poco la comparación a un papá así como yo creo que no estaba hecho como para este mundo y o sea, no sé, tenía algo especial y no sé como esa ficción de pensar se lo llevaron los aliens así como, en Chile se decía mucho a una un, un dicho en un tiempo que era que quería inteligente, ¿eh? como no te han llevado los, los marcianos todavía <risa> entonces como que yo, un tipo también pensaba, se decía este bueno muy inteligente, se lo llevaron los aliens <risa> entonces como que también salía esto, como de hacer esta, esta maquetita, que es la manera y me caletas y así, un, un proceso así como de mucho amor igual y mmm, hicimos la maqueta, así, era como una una nave así, pero la era como y la manera le hizo así como un un texto descriptivo así en francés era una nimita bueno, nanimita en, en Chile son estos estos estas estas casitas que se hacen en Latinoamérica así como del mm. a lo deía el camino para decir aquí murió esta persona, que es algo de la memoria, cachái cómo se trabaja la memoria ella. Yeah. Entonces, era una nimita y la Mariela hizo ver la transcripción al francés así como de lo que significa la nimita en Chile, cachái. Mm para sí. memorar a tus muertos que a tus personas como que todavía están ahí sí. entonces fue un acto actuar súper lindo así fue como exteriorizar todo eso a través de, un, de una acción y todavía sigue ahí está en, el, queda en, el, en el, la casa del papá de la marina <risa> como... y todavía está ahí en la entrada a su casa así y es súper bonito si tiene como un, un astronaut una nave sí. Igual o sea, si tienen una foto podríamos jugar luego con el tema de la imagen también, porque es como eh, los programas que hemos emitido así un poco más largo con alguna entrevista más físico o concreta. Así que bueno, siempre intentamos poner una imagen, un texto y luego el audio. Entonces, a partir de esa idea de tener una imagen. Como también un poco hemos centrado la entrevista un poco en, en estas seis canciones, pero nos hemos dado una vuelta por varias... Cuestión, el mundo. <risas> sí, un paseo importante con la mente y, y tenía un poco de esta idea, ¿no? de, de no, no caer un poco en esa extravagancia del cristianismo y como se representa un, un cementerio, Sino si no, bien Claro, es totalmente lo contrario, calen, así como fuera de eso, ¿no? como recordar, cómo se recuerda. Claro, como está este concepto como de cementerio, como parque, así como medio gringo, no sé dónde bien en verdad y Puras lápidas iguales, como que como que te lleva que hasta la muerte vaya a ser todo igual Pero o sea, también como se un poco más en México como el tema de la muerte Que son distintas como concepciones, en que allá van para el Día de los Muertos y como que van a cenar con sus muertos hay ¿sí? Como que van a... ¿no? La persona está ahí como mientras no muere en el recuerdo, no, no muere en verdad, pues, ¿cachai? Sí. Como que al final eso es, porque si alguien te olvida, como que todo el mundo te olvidó para vale, Imagina que hay recién desaparecido, pues, a menos que alguien te reía en un recuerdo o algo, no sé Pero me gusta esa idea como de esa inmortalidad otra vez Es cariño mío No llores mi vida Que yo te llevo Y en este lecho de amor Danzando muero Todos llevamos dentro Un muerto te acompaña Que aparece cuando la noche Llega y el sol se apaga Todos llevamos a través de la música, de la foto, de la superficie que sea. ¿sí? Pero cuando he hablado también es lindo. Como cuando te acuerdas de esas personas, cuando te acuerdas esos momentos. como fotografías eh, acústicas. Ah, como, ¿sí? Está lindo. Sí, un poco esto que es como que queda una llama, ¿no? De estaban un poco entendiendo ¿no? esto con, con una conversación que tenían sobre los duelos y queda un poco en forma de poema pero son en las anotaciones ¿eh? y es como mm. claro estábamos también como en un momento de comprender todos los ciclos como somos cíclicas ¿no? como se van repitiendo los ciclos ¿no? y, y con esta relación con la tierra y con todas las energías y cómo, bueno era como ciclos de vida muerte vida y, y también las compas que menstruan y cómo están viviendo eso y de dónde entonces después del duelo es como la llama colectiva pasando por la pérdida de los principios el objetivos de la consecuencia como la extravagancia del crematorio. ¿no? cristiano y ya saben, guerrilla anarquista y de miedo que lo tengan ellos. La instalación para un bullerengue que es como esa música afrocolombiana que, que para hacer un alzamiento, ¿no? de, de, de una ascensión del de, de, de, de, de cuerpo y es como un ritual colectivo también. No, no es como que están todos tristes, ¿no? es como que también es celebrable ¿no? el hecho de reunirse, como nos encontrábamos alrededor de la pérdida uh -huh. colectiva entonces ahí era como... yo venía con un duelo una compañera que hacía Malabares con Fuego en Mallorca Leticia Trujillo y esa incineración que fue como un poco la decisión de, de su familia es también otro, pues, otra cuestión, ¿no? de que él fue infinito, la mujer de fuego y como Bueno, complicado, ¿no? Porque sin haber leído la autopsia y que no, no sabemos cómo, y ella había puesto una denuncia por una agresión de un tipo que le entraba en la caravana y le hacía cosas sin consentimiento mm. y era que no todo en es un tema grave. Claro. Y yo me fui a Mallorca sin leer la autopsia, entonces toda la comunidad estaba armando como un pequeño festival circense para... Bueno, recordarla como, Sí, recordarla mm. Y es que están Están de duelos Tenemos compas Alí mismo En Turbos Que también a, Están de duelo Y que igual pues Pueden escuchar el programa Les puede resonar mucho Todo esto Y también Como recogemos Como damos un abrazo Pues yo, Para mí la poesía sí, sí Es un abrazo Pero también punza O sea, mm. puede doler Sí es como... Que puede contener verdades También Pues Y también cómo, cómo llega la gente, cómo, cómo llega cada uno, porque también uno tiene como esas relaciones más personales como con estos artes. Más allá de cómo le llega a todo, a tipo te puede llegar algo más o menos. Pero claro, es justo ese momento de empatía, así como cuando te llega directamente, sí. como lo comprendo, así. Como que igual, esa, igual agradezco a esos artes, como como de que te lleguen esos mensajes como de momentos de claridad así como, bueno esto es verdad, así como como que a lo mejor para ya tiene que ir a lo mejor así me gustaría sentirme o esto me ayuda y ya, no sé me gusta esa capacidad sanativa como pero es como es como un ciclo quizás como de la herida a la sanación como me imagino, no sé si es lo normal pero como que Hay que, hay que sanarse, pero en verse a la, a, la, a la misma herida, como no olvidar ese recuerdo, no sé. Bueno, está la cicatriz, ¿no? Hay claro, está la cicatriz también que te recuerda a todo el esas cosas y... Es el poema. Yo decía un poco esto, ¿no?, en algún momento y... Bueno, pero pero es, que es, que, es más difícil cuando son cosas como con justicia, como cuando hay injusticias de por medio. Uh -huh. Entonces... Claro, como que hay una impotencia, imagínate, por medio. Uh -huh. Sí, y es como un poco el, el tema también de la película de, de Subiela, su ¿no? Es como él quería mostrar esa realidad del naufragio argentino y como vivieron la dictadura y tantos asesinatos y las desapariciones y, y como un... eh, Bueno, también recordar que allá ah, a los 50 años del golpe también como que siento que iba a un lugar bueno también a, a volver Bueno, no sé lo que está pasando en Latinoamérica Ahora ley saliendo eh, Casi Casi electo Son cosas que están pasando Bueno, es yo creo que ese es otro capítulo ah, es otro, otro programa, Pero recalcarlo también, no olvidarlo eh, a Latinoamérica no caiga en, en esas manos tan peligrosas i i no l'hiar, pai, no l'hiar s'hi pai, no l'hiar s'hi pai, no l'hiar s'hi pai, no en directa, Radio en directa i radio radio, radio, radio radio Autonomia radio, radio, radio.